¿Quién es Abu Talib? Él es el tío del profeta, y lo estaba defendiendo y protegiéndolo de lastimar a Kurais, pero murió un politeísta.